no poder cantar como atrasar te sim paraavras nem eu não sinto as que, me muero si no estás? ¿Que el pasa o tempo passa em tocar minha o choro da sol evan que o sonho que eu andei na alma derremente em nós no ta que a sonrisa se amarchado Міс лігримас керіра Parece quando eu tô lento, não no estou. E o silêncio vale mais que a minha palavra sem sentido. Se tu estás aqui comigo, de que morire, si eu me calda. Presentarles a la gente que esta noche me acompaña, por favor, acompáñenme con un fuerte aplauso a Dios por la vida de cada uno de ellos. Por favor, den un fuerte aplauso en el piano al señor Juan David Botello. En la guitarra el señor Javier Serrano En la percusión Faruco Mati En el bajo el señor Daniel Bahamón De México nuestro invitadísimo especial esta noche Aquí el señor Kiko Sibirián, En la batería el señor Dani Botello De Puerto Rico Allá atrás, denle un fuerte aplauso a nuestro ingeniero de audio, el señor Yamil Martínez. No lo puedo dejar por fuera, el señor de Argentina, de Argentina en las luces y la escenografía, el señor Carlos Juárez, Dios te bendiga, papá. Y una cantidad de gente allá atrás, no los puedo presentar a todos, pero es una gente hermosa, José Luis de Serra, nuestro coordinador y manager, el señor Richard Cárdenas, Nuestro stage manager Muchas gracias Gracias a Luis Quinelli Gracias a Pablo Gracias a toda la gente Que hace posible Que esta noche se haga realidad A las danzarinas A las del ballet A los actores A todo el mundo Muchas gracias Yo le daría mucho Apláudele fuerte a Cristo Y el más importante de todos Nuestro Señor Jesucristo